Profe, me escribe la pregunta Ariel Pinzón. Él fue ex personero del municipio de s o a c h a Hoy es candidato al consejo también del Partido Verde con el número 10. Me está escribiendo acá Ariel Pinzón. Y me dice lo siguiente: de llegar voy a leer, l l abro de a o c m i ser t x t u a a l l l e de e s g alcalde, ser a ¿qué pasará con la concesión de s o c i l u z que vence el primero de noviembre de 2018 del alumbrado público? Mire, definitivamente en, en estos momentos tenemos que ser claros, absolutamente claros. Si bien es cierto,、si、bien es cierto que, el, que, que el, el convenio se vence en, es, en esa fecha, tenemos que entrar en diálogos que favorezcan a la ciudad en cuanto a costos, en cuanto a calidad y en cuanto a cobertura. Hoy por hoy. No es un, un, un, un aspecto de campaña el hablar de que Soacha es el único municipio de Colombia que paga alumbrado público. A la gente hay que hablarle claro. Todos los gobiernos anteriores subieron diciendo y levantando la mano que iban a quitar el cobro de alumbrado público y ninguno lo quitó, porque no era viable, porque no era un, un, definitivamente, legalmente viable. Hoy por hoy, seis municipios de Colombia eh, tienen. Eh, Este cobro, y es más, hoy en el Plan Nacional de Desarrollo quedó el mico fundamental para que todos los municipios de Colombia, los alcaldes, puedan cobrar ese alumbrado público. Lo que tenemos es que buscar la estrategia de favorecimiento de las comunidades en los convenios que se hagan o que la empresa, definitivamente, la, en este caso, Emesa、eh, p r o Emesa, Sosilus. So, no, no, no, no. Ah, la empresa. La empresa de. La c o d e n s a pues sea la que haga el, el cobro pertinente. Pero la situación es decirle a la ciudad que ninguna ciudad en el mundo puede estar ausente de un alumbrado nocturno. Ahí lo cobra Sosiluz o lo cobra、eh, Cohenza, respectivamente. Lo que hay que entrar es en, con todo el respeto, con toda la dignidad y con todo el juicio, tenemos que、eh, pegar, pegarle a que el favorecimiento realmente, realmente, realmente favorezca a nuestras comunidades en la ciudad de Soacha. Bueno, 8 de la mañana, 56 minutos. Profe, entonces, se reúne con Peñalosa, lanza el SMAT.、Eh, digamos que fue lo innovador este fin de semana.、Eh, pero antes le o i n una actividad que me llamó mucho la atención, que no sé por qué no la siguió haciendo: q usted e era u sentado en la calle con un escritorio y a la gente que iba pasando lo atendía. Usted, e s como el alcalde, está ahí sentado. Eh, ¿Qué pasó con eso? O sea,、eh, la hora de repetir me llamó mucho la atención. Era una, era una oficina como suya ahí y usted sentaba por la gente a hablar en la calle.、Eh, ¿Esa estrategia qué pasó? Son estrategias de campaña, definitivamente, pero estrategias pedagógicas. Una manera bonita en vez de criticar es construir y escuchar a la gente. Mire, que eso se llamaba exactamente el jefe es usted. Ah, el jefe es usted. El usted. jefe es usted. Entonces、eh, yo me sentaba al frente de cuatro o cinco personas, me entrevistaban, me entrevistaban, me hacían cantidad de preguntas y cada uno llegaba, llenaba un formulario en donde decía: ¿lo contratamos o no lo contratamos? Ese Generó bastante posicionamiento, y fruto de ello es que de varios sectores de s o a c h a a quienes les agradezco y ojalá me estén escuchando por este medio,、eh, varios sectores de s o a c h a me dijeron: profe, lo quiero tener en el conjunto, lo quiero tener en mi sector, lo quiero tener en mi barrio.、Eh, es una manera diferente totalmente de, de hacer política. propositiva Definitivamente, donde se escuche y la interlocución sea definitivamente del, de, de, de, del aspirante hacia el posible gobernado e nuestra n ciudad. Eso generó mucho posicionamiento. El jefe es usted. Como también posicionamiento generó la r u l e t a de los valores, ¿no? La ruleta de los valores es otra estrategia muy bonita que ha generado posicionamiento, que ha generado bastante impacto en la ciudad,、eh, así como el SMAD y así como la atención a, a, a la búsqueda de, la, de, de generar vida,、eh, demostrando que los perritos, que los caninos también son parte de la sociedad, bien, bien tenidos, porque el, el mensaje es de. Mantenga bien su mascota para que no lo tilden a usted de ser mugre con la ciudad. Don Guillermo. Bueno, profe,、eh, referente a e pronto esta estrategia que usted comenzó a trabajar,、eh, de estar con un escritorio en las calles atendiendo a la comunidad, ¿quiere decir que vamos a tener alcalde también dentro de los barrios atendiendo a sus comunidades y viendo las necesidades? Sí. Qué i m p o r t a n t í s i m o esa es una de las estrategias que pensamos、eh, precisamente fomentar en nuestro gobierno. Un gobierno de, de, de, de calle, un gobierno que va a la gente, un gobierno que escucha, un gobierno que propone,、eh, pero sobre todo un, un gobierno que tiene en cuenta la opinión de, le, de sus gobernados. Esto genera, estoy absolutamente seguro, genera inclusión, genera posicionamiento, genera obviamente presencia y genera respeto, así como lo demostraron alrededor de, alrededor de 360 personas que tuvimos la oportunidad de que me entrevistaran. Porque fueron ellos los que me entrevistaron,、eh, generó posicionamiento y respeto. Nadie de esas 360 personas que me entrevistaron、eh, fueron allá a hablar cosas negativas, sino a ser propositivos, a preguntarme cosas útiles para la ciudad y soluciones para la ciudad. Venga, profe, yo voy a hacer una pregunta a quemarropa. Yo a usted lo conozco hace muchos años, profe, lo conozco siendo profesor. Es más, recuerdo que con usted montamos. Eh, a l g ú n proyecto de televisión educativa en su colegio, se acuerda que hasta compramos tecnología y, y los muchachos hacían televisión en el colegio y todas las cosas. Y desde esa f e c a que es muchos años atrás, profe, no teníamos lo que hoy tenemos en el cabello, tantas.、Eh, usted ha sido el mismo. Le gano, le gano en eso. Sí,、campos. pero que claro, tal vez que, usted me gana en experiencia. Claro que Guillermo gana. Guillermo <risa> es el campeón. Por ahí me decían que, día que le decían papa salada, yo, de cariño, de cariño. <risa> Profe, de, de mucho cariño. Desde de ahí lo conozco usted y siempre ha sido el mismo.、Eh, siempre. Después lo conocí de concejal, exactamente el mismo. De、eh, pronto ya más veces de corbata que sin corbata cuando fue concejal.、Eh, para, para respeto, imagino, al recinto. Usted sí se ponía a hacer su, su corbata y sus temas. Y siempre es el mismo, el mismo profe, a s e q i b l e que uno le puede llegar, que uno le puede hablar, que uno le puede decir: oiga, profe, tengo este problema, quisiera esto. Y de que no era un tipo complejo de, de encontrar. Ahora va para la alcaldía, profe. ¿Qué me puede a mí garantizar, como un ciudadano común y corriente, de que después de que usted llegase a ser alcalde, no se nos va a correr el champú y se nos va a cambiar? Y el profe, ese gentil que vemos en las calles, que vemos en las comunidades, que atiende, que sale, obviamente hay que bajar el ritmo un poco porque, o si no, se enferma cualquier persona así, pero que está ahí pendiente y que no es lleno de odios. El mismo que yo he conocido no nos va a cambiar. ¿Qué me puede garantizar eso, profe? Pues la experiencia que lo conozco, pero es que ya ser alcalde es diferente. No, si bien es cierto que existe, existe el adagio de que si quieres conocer al hombre, revístelo de poder, eso lo va conmigo. Créanme, el profesor Eleazar González, gracias a Dios, dado su, su, su, su condición de campesino, de hombre levantado, como, dicen, como decimos en, en, en nuestra tierrita, a, a pata pelada. De ir a la escuela descalzo, gloria a Dios, fui a la escuela descalzo. Eso me enseñó que, definitivamente, en este mundo, en este mundo donde vivimos, debemos propender por esa equidad, porque todos somos iguales, porque gener generamos, todos、eh, succionamos el mismo aire, respiramos el mismo aire, nos chupamos el mismo polvo, estamos sobre la faz de la tierra como, como equitativos y que, definitivamente, el, el, el haber sido de c u n a Absolutamente pobre, el profesor l é a z a r no es ni resentido social, ni mucho menos se siente、eh, matoneado, sino que cogió estas experiencias de pobreza y humildad fundamentalmente para el fortalecimiento de su vida. Por eso, hoy por hoy, educar con el ejemplo es una manera definitiva de construir sociedad. Cuando educamos con el ejemplo, No es, no, no es simplemente mostrar el maestro que es, sino es la persona humana que es, el compromiso social. Y es que la, la cátedra de, de educador, y vaya mi saludo para los educadores suachunos y todos los que nos escuchan,、eh, los educadores, nuestra humildad es tan, y llega a tal punto, que somos capaces desde de limpiarle el moquito a los niños. Hasta entregarle el título de bachiller y de profesionales. Eso hace que definitivamente uno siga siendo el mismo, absolutamente en el escenario en el que se encuentre. 9-4, ya venimos con la parte final del p r o f e l i r Ya e s t a r aquí con nosotros, hoy hablando con ustedes, que nos están escuchando por los 1370 de la AM y que nos están escuchando por p e r i ó o p u b l i c o c o m